La música está llena de datos, bandas y mitos que no todo el mundo conoce. Por suerte, tenemos a Cecilia Hería, que se encarga de llevarlos hasta tu oreja. Historias y leyendas del rock. De acá, de allá y de todas partes. En Nacional Rock. El recital de los Rolling Stones en el Vicente Calderón de Madrid había sido bajo una lluvia torrencial. Así y todo, los 60.000 espectadores no se movieron de sus lugares. Era la primera vez que sus majestades satánicas tocaban en suelo español. Faltaban cuatro días para la final del Mundial, que también se hacía por primera vez en España, pero esa noche el estadio vibraba por emociones distintas a las del fútbol. Dos días antes del recital, Inglaterra y España habían empatado sin goles y quedaron eliminados de la Copa. Los Stones se alojaron en el Hotel Westin Palace, uno de los más lujosos de la ciudad, con más de 400 habitaciones y 20 salones de conferencias, muy cerca de varios museos. Jorge Luis Borges, acompañado por su esposa María Kodama, también se encontraba de gira y también se hospedaba en el Westin Palace. Al otro día del recital, Mick Jagger, después de desayunar, decidió pasear por el bello jardín de invierno del hotel. En ese momento, la pareja de argentinos esperaban en el jardín que lo llamaran para almorzar. La leyenda dice que cuando Mick vio que uno de sus escritores favoritos estaba a pocos metros de distancia, no lo dudó ni un instante. Se acercó a Borges y de rodillas le dijo Maestro, Maestro yo lo, lo admiro mucho, leí todas sus obras. Borges, un tanto desconcertado, le preguntó en perfecto inglés desde ya ¿Y usted quién es? Me llamo Mick Jagger, contestó como dando por descontado que Borges no sabría que se trataba de una de las estrellas de rock más grandes del universo. Ah, Mick Jagger de los Stones, respondió Borges. Jagger no lo podía creer. ¿Usted me conoce, maestro? El escritor le dijo, claro que lo conozco. Sé lo que hace gracias a María, que fue quien me permitió descubrirlo. En casa escuchamos siempre sus discos. En 1998, en la conferencia de prensa que los Stones dieron antes de tocar por primera vez en Argentina, Jagger desmintió categóricamente ese encuentro. La pregunta es para Mick eh, y es si es cierto que él se encontró una vez con Jorge Luis Borges y cómo fue ese encuentro. Uh, no, I would have liked him. No, he was a fantastic writer I never met him. No, esto nunca sucedió. Me hubiera gustado que hubiera podido pasar. Bueno, no, lamentablemente no sucedió. Años después, en el 2011, María Kodama volvió a contarlo en un reportaje radial como verdadero. Escucha más en nacionalrock.com.